la última vez que, que todavía tenía un mix entre el pibe y y, y, y, y, los, y los más jóvenes, y los más viejos, este, y anduvo deambulando por las últimas colocaciones, no pensé que este iba a ser el, el, el, el, el presente de Bahía Básquet, soy realmente honesto con eso. Eh, y a partir de la mitad de la temporada pasada, creo que el equipo hizo un clip muy grande, creo que el equipo cambió muchísimo, Creo que muchos jugadores se fueron desarrollando y le metió mucho más físico fiel a, a, a su juego y se hizo súper competitivo. Gastón Güellan mejoró bastante y se hizo más agresivo al aro, eh, cosa que no lo venía trayendo. Corbalán terminó de moldear una personalidad que ya se le veía cuando tenía 15 y 16 pirulos. Los chicos empezaron a aportar. Se amalgamó muy bien la pareja Jamal Levy y Anthony Johnson. Encontraron en Johnson quizás el jugador que le faltaba, ese jugador grande, intimidante, en la pintura, eh, y bueno, con confianza, con conocimiento, con entrenamiento, con insistir, con esta cosa de continuidad, esta cosa de seguir entrenando en el receso con los jugadores, este Bahía tiene este presente, y hay que hablar de este presente de Bahía, en una liga larga, desgastante, con muchos partidos, en donde ellos pueden darse el lujo de poder jugar más seguidos que el resto y tener ese plus, esas piernas que el resto de los equipos no pueden tener. Entonces digo, ahí es donde vuelvo al comienzo de esta, de este pequeño comentario. Ahí es donde yo digo, lo bien que Pepe Sánchez le sacó el juego a esos dos años. Dijo, bueno, por acá no podemos ir más. Lo que nosotros hemos planteado en un momento, de tres años de Bahía campeón o peleando por el título, con este presupuesto y con esta liga no va con esta liga yo puedo plantear este este proyecto. Y lo cambió, lo violó, no Mariano, ¿eh? lo mutó. Hizo que que este reclutamiento sea mucho más profundo y más grande que el anterior, porque con, tenemos que tener memoria también que aquel equipo había arrancado con Pepe Sánchez, con Juan Espíritu, tres americanos, Juan Manuel Torres, Gonzalo Torres, este viniendo atrás Ariel Eslava, después en otra época Julio Másaro, Diego Gervaudo, Lucas y después lo cambió, aprovechando ese proceso de dos años lo cambió, y dijo, no hay descenso, entonces ¿qué hago? Proyecto estos pibes, reclutó como nadie, porque fue un reclutó como nadie, todos pibes de selección, y hoy estamos viendo los frutos, sumado a eso, a la jerarquía y la, la experiencia que tiene Pancho Hassel, más la experiencia de Jamal Levy, más la polenta de Johnson, ha hecho un equipo realmente importante y se ha quedado con una victoria ayer que fue impresionante este y que a una fecha todavía eh, de, de terminar esta, esta, este cuadrangular eh, esté clasificado. Y por eso estamos en línea con Pancho Hasse, a quien le pedimos disculpas por hacerlo esperar en línea y lo felicitamos. Pancho, felicitaciones por lo que han hecho... Eh, y bueno y felicitaciones por lo que está por venir que realmente es muy importante hola buenas tardes eh, muchas gracias por tus palabras eh, la verdad que sí muy felices de, de lo que conseguimos ayer para nosotros es algo histórico eh, y bueno eh, hay veces que todavía no no nos damos cuenta de lo que pudimos conseguir pero hacer teníamos muy duda con la con las bajas en el equipo y todo y sin embargo hicimos un, un partido increíble La verdad que si sí, han jugado con una... No sé qué parte escuchaste de lo que yo venía diciendo de Bahía, pero desde el año pasado y cada ojo ya de la parte final de la primera fase el arranque de la segunda, el equipo hizo como un clic y muchos jugadores pegaron el estirón, el famoso estirón, el famoso salto de calidad eh, y la verdad que le están rimiendo en un, en un nivel bárbaro ¿no? este eh, Eso acompañado a, a lo tuyo, a lo de Johnson a lo, a lo de Levy Eh, la verdad es que nos hace hoy un equipo, un equipo importante en la Liga Nacional y un equipo importante en América porque eh, ganaron partidos a equipos de, de otros países y equipos buenos de otros países. Sí, yo creo que, bueno, como decías vos, eh, la temporada pasada, eh, al principio nadie nadie sabía dónde íbamos a estar, es más, se eh, pensaba, y lógico, eso eh, también lo veía normal, que podíamos estar jugando por por la plaza de descenso, por la juventud de los chicos, en experiencia, y es una liga complicada la nuestra la Argentina, pero me parece a mí que el, el, el equipo en sí se está haciendo cada vez más fuerte, todos teníamos claro lo, los objetivos que teníamos o, o las o el estilo de juego que queríamos realizar en cada partido y creo que eso es elemental cuando uno no no se va a estas líneas cuando cuando no traes los estilo de juego cuando no, no negocia el, el, el permitirse no poner la intensidad suficiente en cada partido es cuando se consigue estos frutos creo que acá lo más importante es que el equipo En sí se respete a cada integrante, que eh, nos respetamos mucho, nos eh, ayudamos mucho en los momentos difíciles y en partidos así, en, en situaciones bravas como nos pasó el año pasado con el argentino de Junín en este cuarto partido al borde de quedar eliminado, como nos pasó en Chile eh, en, en el cuadrangular previo como nos pasó ayer jugando también con, con todas estas adversidades, siempre sacamos un plus y eso es para sentirse muy orgulloso.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 como el uruguayo que, que nos controló el ritmo y no, no estuvimos bien en ese juego. Pero después podemos decir de que todos los eh, partidos que eh, hicimos eh, mantuvimos la línea de juego nuestra. Y lo de hacer les eh, doy decir, las bajas eran muy importantes y nosotros antes del partido lo que queríamos era obviamente competir, pero sabíamos que la, teníamos dudas porque estábamos hablando con, eh, o enfrentando un equipo como Olímpico en su cancha con un, un, un plantel... Eh, con muchos jugadores de renombre Y sin embargo cuando empezamos a jugar Creo que la confianza nuestra fue eh, creciendo Y después controlamos muy bien el partido para cerrarlo Siendo el jugador más experimentado del plantel ¿Tenés eh, la obligación barra eh, necesidad de guiar a estos jóvenes Como Lucio Redigo o Maxi Fielero Que son jugadores con mucha trayectoria? sí pero luego con todo gusto, eso me dan la energía en momentos que a mí me, me me pasan un poco las piernas y yo trato de darle la tranquilidad en las situaciones difíciles que se que, que enfrentamos, porque el juego de básquet es un juego de, de errores contiguos también, no no todo es acierto, se rende, se pierde en pelotas, y en esos momentos es donde uno tiene que estar tranquilo y, y brindarle la confianza a los compañeros que son más jóvenes para que sigan adelante, así que creo que es mutuo, a mí me da a ser rejuvenecer, la verdad. Sí, y también te da confianza, Pancho, porque ayer venía sacando de chichones al aro y en un momento te plantaste en 45, clavaste un triple fundamental para despegar un poquito el partido porque se venía se olímpico. Sí, sí, lo que pasa es que yo siempre digo que el que no tira no mete y si vos venís a un rando claro, hasta el 7 tiro, la, la tenés que tirar, la tenés que tirar, así que es así. Exactamente, sí, exactamente, exactamente. Sí, ¿Sabés qué me, me llama también atención de, de, en tus declaraciones, en de tu forma de, de expresarte siempre? Siempre muy correcto, eh, vos sos un, un señor, eh, y, y la verdad que ha vivido mucho, porque ha jugado a la selección argentina, has estado en torneos importantes, eh, ha sido el, el, el jugador más importante del estudiante de Madrid, el jugador insignia, el capitán, el hombre que, que la gente siempre quería ver en, en tu equipo, a la, a la que que pidieron de una manera este, melancólica el día que te fuiste, y sin embargo, infiero que esto que han conseguido hasta acá, eh, con poquito, mucho, lo que vos quieras, con Bahía que para vos debe tener un sabor muy especial, ¿no? Seguro que sí. Eh, a, mi, a esta altura de mi carrera, eh, jugar esta liga sudamericana era uno de los motivos más importantes para querer eh, continuar una temporada más. Y los fronté con una ilusión enorme eh, por jugarla. Y imagínate como estoy ahora, que estamos a un paso de poder conseguir un título internacional. Así que lo estoy disfrutando un montón con mi familia, con mis padres en María Blanca, que hace muchísimo tiempo que no me veían jugar ahí. Eh, con amigos y, y la verdad que es una felicidad enorme Entonces, la verdad que hoy quería eh, caer un poco en todo esto y, y cuesta, te digo, la verdad cuesta todavía porque eh, hay veces como que no te das no te das cuenta de lo, de, lo, de lo lindo que es todo esto, de lo que es el base, de todo lo que me ha dado y, y poder tener esta oportunidad a los 38 años es algo que nunca jamás me lo hubiera imaginado Escuchá, y, y, ¿y es recurrente que te digan que sos el más veterano del equipo? ¿Te sentís así o no? Ah, sí, para algunas cosas, para las buenas y para las malas. Para las malas porque a veces me cargan, porque obviamente que, que se me nota a veces, pero para las buenas también porque me siento respetado y muy querido dentro del grupo, así que pienso dos cosas, yo creo que... Eh, en el momento de jugar yo me olvido completamente de la edad y trato de dar lo máximo y, y, y seguirle lo que puedo, los pasos a los chicos que obviamente a veces te me hace difícil pero, pero no, no yo, yo la verdad que por el momento ni pienso en eso y eso me hace bien para, para poder tener confianza y, y tratar de activar al equipo Chicos ¿Y ahora? ¿Qué rival elegirías si podés elegir? ¿Taría buena una final argentina totalmente? ¿Algún brasileño por lo que siempre representa jugar contra Brasil? ¿Cómo va el, el próximo Guarangular? No sé, yo la verdad que si me das a elegir me quedó una fina con, con, con Nebraico Maccabi que no ganó y nos gustaría capaz tener una revancha creo que, que sería un, un buen rival para nosotros, pero eh, cualquiera va a ser difícil so, simplemente por eso, yo obviamente a Argentina no me gustaría que sea gimnasia eh, porque a Gonzalo García lo conozco hace mucho tiempo y sé que es un grandísimo entrenador también así que bueno, ya veremos quién quién nos toca pero pero lo importante es que nosotros pues, ya estamos ahí y eso no nos quita nadie Pancho, cuando se enteraron en la mañana de la, la noche y la mañana del partido con, con olímpico que que máximo ya estaba descartado y que juan pablo era duda y que Johnson también era duda pero después se confirmó que, que estaban out del partido estaban afuera del partido eh, cuál fue tu sensación con tu experiencia con bueno pi no y grabado no salimos jugamos no pasa nada qué sé yo ¿Vos, vos qué sensación tenías? En ese momento jugando frente al dueño de casa por por un pasaje directo a la, a la final. Era un partido, era un partido solo y ese partido te depositaba a la final o te dejaba fuera del torneo frente olímpico y con tres bajas. No, no daba un plus. Es más, eh, yo estaba con un dolor de espalda criminal del partido anterior que me había fajado también con los grandes eh, de un ser y también estaba como en duda para, para poder jugar. Eh, sin embargo, cuando pasó todo eso, de que nos estuvimos enterando en el vestuario mismo, que Juan Pablo y Maxi ya no estaban, que habían ido al hospital y que Anthony se sentía mal eh, te olvidás de todo y lo tenés como un reto, un desafío y te y sacás fuerza donde no la hay y todos hicimos lo mismo eh, los que estuvimos ahí, dijimos bueno bien nos faltan tres jugadores, no podemos orar por ellos hay que salir y hacerlo lo, lo mejor posible, y creo que ese desafío ese reto, esa capacidad de superación fue lo que nos permitió también ganar este juego Y, y, y, y si vos tenés que hablar de una clave, basquetbolísticamente, dentro del juego, ¿cuál te parece que fue el, el arma principal, o las armas principales, por, y, el por qué Bahía le gana con la autoridad que le ganó Olímpico? Me parece a mí que tuvimos eh, suerte en el partido que también nos pasó esto, sobre todo por Andoni, porque creo que si hubiéramos jugado contra un 5 mucho más intimidante en el sentido de, eh, o, o más atractivo, ofensivo no un, un, un cinco más fuerte en el poste bajo nos hubiera hecho mucho más daño capaz que lo que podría haber esto william porque william es un grandísimo jugador atleta reboteador eh, tapa todo pero creo que nosotros tuvimos la suerte de, de que no enfrentamos a un cinco eh, grandote y la ventaja que también sacamos es que fuimos mucho más eh, móviles para jugar más activos eh, todos pasamos por todas las posiciones buscábamos penetraciones y tiros limpios Tuvimos una buena selección de tiro donde tiramos muchas veces solos y eso hizo también que eh, a Olímpico le costó mucho defendernos eso. Entonces me parece que la clave fue el movimiento de pelota que tuvimos siempre y bueno, y en defensa fajarnos, luchar con cada rebote porque sabíamos que teníamos una inferioridad en altura, pero yo destacaría eso, el juego de equipo y colectivo para buscar tiros buenos y que nos permitieron tener un, un acierto tan importante como el caso de Lucio o de Martín Fernández que nos dio una mano enorme ayer. Claro, claro, claro. ¿Y hoy cómo se juega el partido? si sale al ciento ciento ya con la clasificación adentro se juega seriamente a ganarlo, pero hasta ahí? 100% porque cuenta, eh, si ganamos podemos tener hasta ventaja, eh, en la final de localidad, así que hay que entrar, dar lo máximo, y bueno, saber que que la cabeza en este en este juego influye mucho, supongo que que Waros, el equipo venezolano, estarán un cero dosis, y ...no sé si estarán tan preparados para jugar... ...entonces nosotros tenemos que... ...aprovechar cada hándicap del rival... ...para tratar de en los primeros minutos... ...demostrar que tenemos que darnos para el partido. ¿Y ya te imaginás un Casanova repleto... ...para el primer partido de la final... Este, ...haciendo sentir este la gente... ...ese feeling que tiene... ...en los últimos tiempos con ustedes... ...enfrentando a cualquier equipo? Seguro, a mí... ...es eh, verlo como lo hubiera pasado... Eh, fue terrible, fue una sensación eh, única y, y jugar Liga Sudamericana en Bahía Blanca mm, no puedo ir más, la verdad que es un sueño hecho realidad y que tener a mi familia cerca en la cancha donde empecé a jugar eh, eh, lo, donde di los primeros pasos jugando en Liga Nacional y volver a tener esta oportunidad no es eh, increíble, falta no podemos todavía pensar en eso pero cuando llegue seguro que, que va, lo voy a disfrutar un montón Bueno, bueno, Pancho, eh, felicitaciones en serio, ¿eh? eh bueno. bueno, jugaron un, un partido bárbaro, están jugando un básquetbol eh, muy bueno, muy lindo, muy moderno, la verdad que este nos gusta, nos gusta cuando vemos a Bahía Vázquez, así que felicitaciones para lo que viene, somos todos hinchas de Bahía Vázquez, ahora está claro eso, eh, porque nos están representando y nos van a seguir representando a todo el básquetbol argentino. Un abrazo, felicitaciones y un saludo para la para los pibes, ¿eh? Gracias, Fernanda. Muchas gracias por todo. Abrazos grandes. Ahí está la palabra de Pancho Hansen. Buena, buena, buen contacto, chicos, ¿eh? La verdad que sí, muy lindo testimonio, muy buena frase dejó Pancho, bueno, un tipo experimentado y de un modo el líder de este Valle Basket. ¿Metemos la pausa que aún sonamente minutos, Fabi? ¿Cómo cómo? Metemos la pausa y volvemos que quedan muy pocos minutos. Eh, tipo como como vos con tu mujer, hacer lo que quieras.